Fiebre del sábado noche, sí, amigos. s e huele también el fin de semana, que ya está aquí. Viernes por la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estos son los BGs, ya los conocéis, ¿verdad? Esta es una canción que estaba incluida en la banda sonora de Fiebre del sábado noche. Lo que pasa es que luego Sylvester Stallone la aprovechó muy inteligentemente para construir la película. La única en la que él no ha hecho de protagonista. Escribió el guión, la dirigió e incluyó esta canción que se llama s t a y i n the l i f e que además también tituló la película. Fíjate con qué ánimo festivo comenzamos. el viernes por la tarde. la por Buenas tardes, amigos. A punto de comenzar el weekend, el fin de semana. Bueno, todos muy contentos y muy felices y sobre todo muy relajaditos. El viernes por la tarde es un poquito para eso, e h porque es nuestro Dedication Day. Sí, hoy nos dedicamos a dedicar a recibirte, a que hables conmigo por antena, dediques una canción a quien tú quieras, pasemos un rato agradable, ¿vale? Tomas nota del teléfono, mira, 606. Hoy es para llamarme, ¿eh? Hoy me llama s 606. 712-658 606-712-658 Ah, llámame y lo pasaremos bien. Tenemos toda la tarde por delante. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Adele, ¿eh? lo digo por los títulos de sus álbumes, ¿eh? no seáis mal pensados. ¿eh? 19, 21, 25. Y temazos como este que está sonando ahora mismo, que es una auténtica delicia de una mujer que se ha hecho a sí misma, empezando de la nada. Ahí la tienes. Seguirá viva para siempre. Ya sabes, esto se llama Set Fire to the Rain. Day. Bueno, nos vamos hasta Alicante. Qué sitio tan bonito. Ahí está nuestro amigo Andrés. Hola, Andrés. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien. Bien, creo que de celebración, ¿no? Por eso nos llamas, ¿eh? ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Claro que sí. Pues que hoy cumplen 22 años de que se casaron mis padres. Oh, qué bonito, qué bonito que el hijo se acuerde, ¿eh? Bueno, escucha, antes de entrar ahí al tema y que les d e d i q u e una canción, dime un par de iconos de los 80 sí que te parecieran divertidos. Bueno, pues por lo que he visto está Mazinger Z. m a z i c g e r Z. Fantástico. Espera un momento, Andrés, mira, a ver si me. Si, ¿Es esto? ¡Mazinger! <risas> ¡Planeador abajo! Ahí está. Bueno, ¿y qué más, Andrés? Está también el coche fantástico. Sí, o el, el calentapiernas. El, es verdad, el calentapiernas.、Sí. Se ponía la Ivana Sarre. <risas> Exacto, Y el cubo de Rubik también. Por ejemplo, por ejemplo, p o d r í a m o s e s t a r aquí toda la tarde. Andrés, va. ¿Qué canción quieres dedicarle a tus padres? Pues, según oí,、eh, sonó hace pocos días、sí. y me la ha pedido expresamente mi madre. Ah, sí, te la ha pedido tu madre.、Sí. ¿Qué canciones? Va, nos、bueno, tienes a todos intrigados. Sí, sí. k e e p Playing Games de los Backstreet Boys. Gracias, Andrés. Buen fin de semana y felicidades、Nada. a tus padres. Gracias. Un abrazo. Ahí están. Tal vez sea la boys band más popular de todos los tiempos. Sí, son ellos, Backstreet Boys, y esto se llama. Quit Playing Games. Cedes, buenas tardes. Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes que a Anastasia la, la llaman la Blanquita Rubita? Pues esto lo explicó ella en una entrevista. Dice que b、bueno, que una e o que u n vez tuvo un ligue, un chico mulato y tal, y que cuando la llevó a su casa, claro, su madre la oía cantar y cuando la vio entrar dijo: Vaya, pero si、sí、es blanquita y rubita. Si、sí, esta es una anécdota que explica Anastasia siempre. Sí, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. <ríe> bueno, oye, qué bien, qué bien nos lo hemos pasado aquí a micro cerrado tú y yo, e、eh, hablando h de cositas. Sí, eh, eh. Va,、sí. venga. Y, ¿Y con los de los 80? Va, ¿y? El que hemos pactado, dime el que hemos pactado. El gulajo. El gulajo, venga. <risa> venga, todo así. v a l a con el gulajo. Con <risa> el gulajo. Ay, qué bien lo pasamos aquí por las tardes, Mercedes. La verdad que lo p a s a m o estupendamente. Bueno, Mercedes, va. ¿A quién querías dedicarle una canción? Y sobre todo, ¿qué canción? Va. Se la quería dedicar a mi hija Raquel. ¿Sí? Venimos de Granada en el coche las dos. b、ah, Se la、bien. quería dedicar a ella. Y una de Bruno más. Ah, perfecto. Vamos a ver exactamente cómo es el título que, era que te le dices. Perfecto, bueno, perfecto. Me la dejo a ti a tu elección. La de Luck It Out of Heaven, ¿no? O sea, que tú Exacto, te, Tampoco ú t te creas que yo tengo un inglés de Oxford, no, ¿eh? No,、pues、no te, te creas todavía. ¿eh? <risa> Aquí yo mucho Lirili p o c o l e r e l e ¿eh? No te creas. <risa> bueno, bueno, pero sal salimos de la t o a l l a e r a rápidamente. Claro que sí, claro que sí. <risa> bueno, oye, pues que tengáis muy buen fin de semana y sobre todo mucho cuidado con el coche, ¿vale? Igualmente, venga, que lo paséis muy bien. Un, un beso. Para todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Mercedes y se le quería dedicar a su hija Raquel. 606-712-658, ponte en contacto conmigo. Hoy es nuestro Dedication Day. Esto es Play. Todas las tardes en Kiss. <risa> i s i t gonna be-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 Let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel t h a t love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh.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 Hasta Girona, ciudad a la que llaman la inmortal. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, a m u y bien, muchas gracias. s qué haces un viernes por la tarde? Pues mira, hoy estoy、pues、tomando sol en un parque. Ah, muy bien. Que,、eh, sí, que está muy abandonado y bueno. Porque es todo puro naturaleza. ¿Está abandonado y has ido tú a pasarle a un trapito o algo? No, abandonado me refiero en la montaña,、ah, que, no, que no hay tráfico, que no hay gente, que apartado, no hay. Es que eso de salir por la radio como que pone un poquito nervioso. No,、vamos. mujer, mira, fíjate, aquí estamos en familia, ¿eh? la familia d e Play Kiss,、sí. que estamos todas las tardes, aquí nos lo pasamos muy bien. Y aquí en familia y buen rollito. ¿eh? Va, mira, Margarita, ¿alguna cosa así?、Sí? Primero baja un poco la radio porque me oigo como triste. Triple. Vale, mejor venga, mejor. fantástico un icono、venga. de los ochenta, Va, uno, uno, un icono de los o c h e n t al espinete del barrio Sésamo que dormía con pijamas, tío. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a r o l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a i o l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a r o l a ¡Hola! a h a l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a h o l e r e l a ¡Hola! ¡Hola! a h p l a t o l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a h o m e h o l a ¡Hola! ¡Hola! a h u l a o l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a h i l a ¡Hola! ¡Hola! a h o l e h o l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! a v a l e a ver... Nos Ponemos serios. Quiero dedicar una canción de Latina Turner、sí. a una persona pues, que he conocido hace un poquito.、Sí. Y pues está siendo una persona muy especial para mí.、Oh. Porque me ha hecho volver a sonreír y a sentir muchas cosas que. que Hacía años que no sentía, entonces se lo quiero agradecer oy, oy, oy, oy, oy, oy. ¿Y, muchísimo. ¿y, y, ¿Y cómo se llama este, este, este, este ejemplar? Francesc. Francesc, muy bien. Pues、sí. para Francesc, vamos a dedicarle qué canción? La de Latina t u r <risa> n、sí, e r Chao. 10 pesos. Gracias, Margarita. Buen fin de semana. A vosotros igualmente. Chao. Un beso. Eso, amigo f r a n c é s 606-712-658. 606-712-658. Llámanos. Hoy es nuestro Dedication Day. Esto es Kiss.